Básicamente, es, este, creo que es un, un, un engaño de alguna manera a la población haciéndoles creer de que en este Consejo Deliberante se otorga un beneficio que es un beneficio que proviene de un programa nacional y que además es un beneficio este, que tiene que ver con la vivienda digna. Que en la Argentina es tan importante que hasta la tenemos incorporada en la Constitución Nacional. Entonces, es un derecho que poseen todos los habitantes, específicamente los y las v i e d m e n s e s Y que se les está haciendo creer que para poder obtenerlo tienen que pasar por la oficina de un funcionario, en este caso de un concejal.、Eh, nosotros esto se lo manifestamos porque, porque nos preocupaba la cantidad de gente que venía creyendo que, que en el Consejo Deliberante se otorgaba algún tipo de este, préstamo o beneficio para mejoramiento habitacional, cosa que nosotros sabíamos que no era así. Este, se lo dijimos en el marco de una comisión de gobierno para que esto se aclarara, porque además se convocaba a través de los medios masivos de comunicación a la gente, indicando、eh, la dirección específica del Consejo Deliberante.、Eh, y bueno, la situación lejos de este, disminuir、eh, empezó a, a incrementarse, inclusive la problemática, porque empezaron a aparecer en las redes sociales. Del concejal, este, fotos de personas con, con este, los certificados en donde se le otorgaba la, la, el beneficio, eh, aparecían eh, personas grabando videos y agradeciendo de alguna manera al concejal, también subidas a las redes sociales, lo cual ya me parece una situación este, que r o a s a la humillación.、Eh, tener que estar agradeciendo y aparecer en la boca de todos. Eh, por, por un derecho, la verdad que eso me parece este, absolutamente grave. Lo, se lo manifesté en dos oportunidades al concejal de manera personal y privada. No, este, no, no, no, no, no disminuyó esta problemática, en el Consejo seguimos viéndolo, se incrementó absolutamente, y esto lo tengo que decir, el día jueves y viernes previo a las elecciones, esto era un hervidero de gente.、Eh, bueno. Hemos esperado un tiempo prudencial,、eh, pasado ya la fecha específica de las elecciones,、eh, y, bueno, y, y, y la preocupación de todo el bloque, que me lo manifestaban mis compañeros este, de bloque, que nosotros no podíamos quedar inmiscuidos en esa, en esa situación que no es clara, este, y que teníamos que salir a, a defender la institución. De alguna manera, decir, miren que esto、eh, nosotros no sabemos qué van a hacer con los datos que a ustedes les están este, tomando, ni sabemos lo que va a ocurrir, si les van a otorgar o no, el crédito no tiene que ver con el, con el Consejo Deliberante.、Eh, bueno, y así, y así lo hicimos para que sea de público conocimiento y en eso contamos con. Con el respaldo de, de, los, de los medios de comunicación que difunden esta información que hemos, hemos emitido en el día de ayer. ¿Ustedes consideran que ha sido utilizado este, este beneficio que otorga el Estado Nacional、eh, como un elemento para captar votos? completamente? Sí, la verdad es que no sabemos este, cómo fue utilizado, porque además、eh, en manifestaciones públicas el intendente dice desconocer absolutamente la herramienta, es decir, desconoce el programa, la forma en que, en que ha sido utilizado. así que... Eh, eso, la verdad, que no, no sabría decírtelo. s í te puedo decir lo que yo vi:、eh, veo que la gente se toma fotos、eh, y se suben a las redes sociales, se filman videos agradeciendo,、eh, este, se incrementa la cantidad de gente en los días previos a las elecciones, y es lo, es lo que, esos son los hechos. Después, lo que ellos hayan este, intentado. Con, con estas maniobras,、eh, corre por cuenta de cambiemos. De todas maneras,、eh, me parece que、eh, hay algo que deberían aprender, como debemos aprender todos, de cada una de las elecciones que van pasando. Todos tenemos nuestras enseñanzas y, específicamente,、eh, el, el gobierno municipal y el gobierno nacional deberían entender que este, la población no vota por dádivas, la población no vota A fuerza de subsidios ni de pagos, sino que vota con ciencia、eh, y con conciencia de clase. ¿Quién es el que defiende sus derechos y quién no? Y eso se ve tan claramente con el sistema de voto parroquial en v i e t m a que me parece que va a ser una enseñanza para todos. ¿Es posible algún tipo de sanción para el concejal o, o estos mecanismos? Porque recién conversamos con él y él decía que por el momento está suspendido, pero que no, no le parece mal, digamos, continuar、eh, con este, esta prestación que se hace desde su b l o q u e Es que la, no entendemos cuál es la prestación primero y principal.、Eh, y segundo, este, nosotros lo hacemos、eh, como una forma de、eh, informarle a la población que son los principales perjudicados. Creo que si vinieran las personas a decirme, miren, me siento este, engañada en mi buena fe porque yo fui, entregué mis datos. Bueno, ahí veremos qué hacemos. En principio, lo, lo que, lo que creemos, creímos correcto y lo que hicimos fue a, a hacer este primer paso de información. Muchas gracias. A vos.